martes a las 19 horas ¡Mujer! ¡Uh! ¿Cómo están? Buenas tardes. Arrancamos con todo, ¿no? Alexis Muller. ¡Qué genial! ¿Cómo están? ¿Tanto ¡Muy bien! ¡Qué divertida esa canción! Me ¿Viste? encantó. No a mí la también. Conocía. Sí, yo la, la he visto y era todo con, ¿viste? Es como una insinuación a una propuesta indecente al paquí ese resentido que está escondido en los placares, y que no sale. Creo que te representa. Me representa muy bien. ¡Ja, <risa> ¿Cómo estás, Lobita? Bien acá, Divina Regia acá, con muchas ganas de Volvimos. Volvimos. Volvimos, ¿Volvimos? ¿qué pasó? Una brecha se hizo el fin de la, la semana pasada. No pasa que los vuelos no llegaban, viste. ¿Viste? Una trata de querer cumplir y no no, no le llegan los vuelos. ¿Qué pasa? <risa> Emi, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquilo, por ¿Cómo estuvo no. tu fin de? Te vi por, por el parque ecológico. Ah. disfrutando de la primavera porque volvió. Sí, mira, nos soltamos la primavera, volvió. no estuvimos Con 30. Esa... Grados. 30 grados de lluvia. ¿A dónde? De lluvia a la tormenta. No, pero yo te pregunté cómo Agarró. la pasaste el fin de semana, la primavera que te vi ahí en, en, en capital, en, en el parque ecológico, haciendo yo contenido. Sí, pasé bien, no sé. Estabas si no haciendo, con, haciendo contenido para tus redes Vos querías los videos nada más Sí No, pero los videos salen caros Siendo larga. Saliste filmada en unas cámaras secretas que hay por ahí <risa> Te ubiqué a vos y a Ahora Ramira Ahora yo me pregunto dónde está Nancy Un faltante Dejamos un vestido a Nancy Ya la la, no la deportamos ya Porque ya era como mucho <risa> ¿Qué pasó ese día con estamos la chuvia Nancy? Estamos cortando personal Porque no, no, no alcanza <risa> El dólar se fue al carajo Entonces vuelve claro. a cortar personal Es importada Ya no podemos tampoco pagarle <risa> para mí, para tanto Cobra caro Para Mila agarró Mila y con las motosierra por ahí Estamos apostando por lo argentino te Por lo autóctono algo. Así que bueno, Nancy, besito en la frente, mamu y nada Te vemos el martes que viene Si te animás, ¿se animará? Roja, ju, roja ju, Nancy Se te extraña Por sí, es mucha ganancia ahora sale Primera Dama, capaz que está con el Sergio. Ay, te imaginas con un político. Puede ser, ¿eh? Yo, genial. La, la rebe ahí, Primera Dama. Saludando sí. a de la Casa Rosana. Sí. O la Primera Dama del Paraguay, ¿por qué no? Con algún político paraguayo, ¿viste? Sí, que ya ¿eh? viste que no deja sus raíces, siempre tiene que estar con, con, con su gente porque le encanta. Chipa, chipa para todo. Chipa para todo. Yo pensé que era jodiendo, iba, iba a decir. No, era en serio. Sí. Sí, para eso para todo. Sí, hoy. ¿no? Bueno, arrancamos después de un de un bre no era que tuvimos, ¿no? Pasaron cosas. Sí, pasaron cosas, pero bueno, acá estamos. Le agradecemos a Chanita que nos está escuchando, ¿no? Justo cuando vengo yo, no hay torta. ¿Qué si pasa? Yo quería ganas de, de comer una, una porción. ¿Qué está pasando con la torta? Debe estar ofendida. ¿Algún amor? <risa> <risa> está torteando por ahí. ¿Dónde está mi amiga? <risa> Jaime, querida también, que nos tuvo paciencia la semana pasada, mira, que le cancelamos a último momento y él todo el tiempo dispuesto a querer eh, operarnos y nada, no quisimos. No sé, ¿qué pasó? ¿Qué yo pasó? No, no yo no podía. Y dirá, Jaime, estas trabas <risa> cuando yo destrabo este, ya no viene padre. Siempre le ponemos trabas al asunto, pero claro. bueno. No, fue cuestión de, de, de, de, de arreglar números y cosas de esas. No, mentira. <risa> <risa> no, presupuesta Nada, ¿quieren...? Agradecer al espacio, chicas, las redes nuestras. Dale, le agradecemos a Radio Nauta por el espacio, también a Lolga Básquet, y los encontramos acá en 10, 11 y 60. Los podés buscar por Instagram, por TikTok, por... Grinder. Por a, el Grinder nos cerraron. ¿No? Acordáte que el Grinder de la Loba es Loba Furiosa. ¡Uuuh! Ahí está, loba, la cola furiosa ¿Qué? Qué Bueno, después tiramos el, el grinder de Emi También de, de Ramiro, ¿no? Ah, todos. todos tenemos grinder acá todos, todos, todos grindeamos Panadero, panadero y lo encontré Panadero tu panadero la, la gran paquete, se hace llamar sí, sí. Oh, yeah. Te amaso toda uh, ¿Y qué buscan? Viste que se me en la descripción buscas algo o está sea, pasivo con lugar, activo con lugar Lo que venga a, así te pones en claro. la descripción, lo que venga lo que Mirá, venga. ¿Qué, qué, qué dispuesta Entra todo Esta es de la que, es de la que siempre se tiene, se tiene que ir con algo, viste No no puede no irse con algo Es la que, que, manotea, que manotea lo que venga, lo que venga al venga, bolicho A tiene álbumes, que así lo que queremos ver ¿Quieren comprar el pack o quieren que les pase mi <risa> álbum privado? No Comprar, amigas, y tan gratis en cualquier lado <risa> Pero no los míos No los míos, tan copados o sea, eso, cada uno A cada uno No le entran las fotos en el, en el álbum a la Mili <risa> <risa> Actividad participativa Decía, ah, en la descripción <risa> ¿Qué se fin busca, se, se busca. Qué fin de semana movidito que hubo, ¿no es cierto? El que pasamos que no pudimos tampoco contar nada, tuvimos eh, confrontación de presidentes, ¿no? ¿qué, ¿qué, ¿Qué fue? Un debate. debate, un debate, debate. Estuvo está. picante. Estuvo picante, el primero, contemos un poquito del primero, ¿no? Un, se tiraron con de todo. Sí. Es que ahí es a matar o morir, ¿viste? Porque ahí tiene que llegarle a la gente, a convencerle qué es lo que está mal, qué es lo que hay que arreglar, qué es lo que, lo que nos queda por, por seguir solucionando, ¿no es cierto? A mí me pareció que la mejor opción, la que más mejor se pudo desenvolver y manejar es nuestra queridísima Miriam Braikman pero bueno, la gente va a decidir, o sea el país decide Sí, pero ella también Igual quiere convencer A la gente Todo Es que de lo, alguna manera Que, que de alguna manera Nosotros tenemos que tirar Maltazos de agados Porque a ver ¿Qué qué presidente A vos, Semi Te gustaría que esté Y que no haya hecho nada O sea Nada turbio En su gestión O que veas Que haya hecho alguna cosa Ninguno. turbia Y lo quieras todo hicieron lo mismo Todos tienen su muertito En el placa Hay que darle un sí, botito A la izquierda Como para Que sea para que, que, que esté ahí Punto Con el ganador Para que diga Mira, la izquierda está tomando fuerza, hay que tener confianza, ¿por qué no? Voy ¿No? sí que van a poder arreglar todo. El... No sé si arreglar, pero vamos va, vamos a ir más por los por los barrios también. Lo veo como muy difícil. Que pasa es que el país está en una creo propuesta que... muy débil esa, esa, esa, esa, esa, esa campaña. Es porque no, no es porque no, nunca le dieron nunca le, le dieron así como la oportunidad a la izquierda. Yo o sea, creo que lo que más hay que visualizar o o rescatar o tener en cuenta más que nada, digamos, de, de toda esta movida política que se está dando, el tema de los debates y todo esto, es eh, desde dónde se para cada uno a decir lo que dice Y cuáles son las propuestas a futuro, ¿no es cierto? ¿Vos, claro eh, Vos sabiendo que, eh, bueno, hablemos eh, puntualmente, ponerle de mi ley Vos sabes que va en contra de los derechos de muchos de sí, los derechos va en contra de o sea... todo Acá él mismo se expuso poner ponele, si vas a convencer a un, a un país de que te voten No lo vas a convencer diciendo Vamos a volar esto, vamos a dejar gente sin sin, la sin laburo Vamos a sacar esto, vamos a sacar lo otro O sea, no puede hacer una cosa así de última no lo ves dicho y punto, pero nada, lo si dijo, ves, lo expuso y las, lo sigue defendiendo a es, a eso que dice. Claro, y sin embargo, vos fíjate que siendo de esa manera, la, como él dice las cosas y lo que las propuestas que tiene, que uno ya ya entiende que es un retroceso. Sí. ¿Entendés en cuanto a derechos ganados? Eh, vos fíjate que hay mucha gente que lo apoya igual. ¿Mm? Eso es lo que me parece eh, no, no solamente notable, sino preocupante también sí. porque Eh, están pensando, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, hay que cambiar las políticas, hay que cambiar esto y hay que cambiar lo otro, eh, para que deje de existir lo viejo, ¿no? Siempre lo mismo, el país nunca cambia, qué sé yo. Pero a veces, eh, supuestamente, no la medicina, pero a veces es peor la medicina que la enfermedad. A veces, Porque ¿sí? si vos te das cuenta que él va a asumir... Eh, o sea, primero hay que ver si asume Segundo, hay que ver si todo lo que dice lo cumple Y, y después nada esto de, de, de que va a empezar a cortar cabezas de algún modo no Claro, cierto? que vamos a, a vivir un régimen nazi y no, y Claro, y no solamente él como representante no Como la cara visible Sino de después eh, hubo muchos eh, de, de su partido político Que estuvieron en diferentes provincias Donde vos escuchás no solamente los debates Sino los que ponen en red y todas estas cosas la mujer. Eh, que es increíble la, la falta de información que tienen, sobre todo hablando de nosotros que lo que nos afecta, ¿no cierto?, al, al colectivo LGBT. O sea, la falta de información que tienen, ¿no es cierto?, pues decir, "Ay, no, no por ser travesti le voy a dar un trabajo". Vos en viste el o no por ser travesti bueno, el que quiere ser travesti que bueno, que se la banque solo. O sea, es una falta viste? de información impresionante yo y es cuando, una yo cuando yo cuando vi ese eh, este video, esa escucha Que es, es, okay. Que dice que las personas trans o sea, travestis, son igual que una persona discapacitada, peor que o sea, son igual que todo el mundo y después dice, bueno, si nacés de travesti, báncátela báncátela sola, ¿por qué te tenemos que dar un puesto en el estado? ¿por qué te tenemos que dar un trabajo? así, ¿entendés? ¿y qué quiere decir? no nos va a dar más trabajo ninguna, nos van a volar a todas y nada que nos tenemos que arreglar como podamos el tema es justamente eso eh... eh. La falta de información, ¿no es cierto? Porque no, no es lo mismo eh, una persona trans a la cual no le dieron eh, oportunidades, ya sea para estudiar, para ser profesional o un trabajo digno, ¿no es cierto? Eh, se le dificulta un montón y eso es lo que ellos no ven o no saben. Dicen, bueno, es travesti listo, ya está, que sí, se la banque. Pero no, no te... es sí, porque el Estado se tiene que encargar de que... A ser que... responsable, de sí. responsable claro. de todo lo que pasamos. Yo, mira mirá, yo, o sea, la vez pasada estoy hablando con un compañero de trabajo, le digo, porque qué? Una persona Mira, por ejemplo Tiene 50 años 60 casi Va a terminar la escuela ¿Y después en qué trabajo La van a tomar? ¿Y pero por qué le, le van a dar un trabajo? ¿Por qué? ¿Acaso que se lo ganaron? ¡Nos lo deben! ¡Nos lo deben Por todo lo que nos hicieron En todos estos tiempos En dictaduras Todo ¿Y? Te una deuda el Estado con nosotras, el colectivo le dio, no, Pero ¿por qué te claro. dicen, viste? Bueno, no te no voy a tener, entrar más en discusión con vos, le digo porque parece que no entendés, pero bueno, nada, lo mismo con otra compañera que me dice, ¿y "¿Por qué ustedes le tienen que hago un laburo si sí, por todo lo que sufrieron y yo sufrí por ser mujer, que esto acá otro que sufrió violencia, que esto que el otro?" Pero es distinto, le dio. Vos, por ejemplo, como mujer pudiste recorrer a, a lugares que te podían dar contención, ayudar, todo. ¿Y nosotras dónde vamos a recurrir? Si todo el tiempo nos están no acá, no, acá no, acá no, no nos sacaban de todos los no teníamos apoyo ni contención de ningún lado, en cambio vos si sí la tenés y no me llegó a entender tampoco así que bueno, dejémoslo todo ahí porque no quiero explicarte nada, tenés que entenderlo vos, si no lo entendés bueno, estamos acá para que nos sigas viendo y soportando, pero bueno es que es, es básico, es el ABC de la constitución, o sea, el Estado te tiene que garantizar los derechos que vos tenés o sea, vos tenés derecho a un laburo, vos tenés derecho al estudio, vos tenés derecho a la salud Entonces, cuando el Estado no cumple con esos derechos, sos una persona vulnerable. Claro. ¿entendés? Entonces, y de ahí viene que se sale a hacer marchas, que se sale a, vis a visibilizar todo esto que, que el Estado no está garantizando, o sea, que no garantizó en su momento a, la, a las personas travestis. Nosotros estamos hablando de la reparación histórica sí, y todas estas. Eh, las leyes, todas. Las leyes y la, el, el, la comunidad LGBT que sufrió muchísimo y que sigue sufriendo, pero bueno, antes era peor. Eh... Que el Estado no te garantizaba estas cosas por ser de la comunidad LGBT, sobre todo sufriendo las personas trans, ¿no es cierto? Sí eh, Entonces, bueno, cuando no se genera esto que el Estado te, que es lo que te tiene que brindar realmente eh, Se generan todas estas discusiones de, ay, no, pero ¿por qué al travesti sí? A bueno, hay, hay algo atrás, ¿entendés? Viene de mucho más atrás esto no hubo eh, oportunidad para estas personas que terminen la escuela uh -huh. No hubo oportunidad para estas personas para darle un, un trabajo digno Entonces, todas estas cosas que eh, los políticos... Y lo peligroso es porque, bueno, cada uno tiene derecho a pensar como quiera Tus compañeros, por ejemplo, en este caso Pero un político, que es la representación, ¿no es cierto?, de, claro de los no. intereses del pueblo que es el que supuestamente tiene que manejar, ¿no? para que el pueblo sea equitativo. Si él mismo está diciendo que, que que eso no le importa o, o no lo veo no lo sabe Entonces a dónde vamos a ir a parar o sea eso es lo que a mí me, me genera un poco de ruido y hasta un poquito de miedo también Claro, claro. como que nos alerta igual, nos hace poner eh, así como como no, no, nos llega a poner nerviosos de alguna manera ataca agarrar como un ataque de, de, de, de algo viste de pánico ansiedad no sé lo que es que que, que vaya a que qué va a pasar con nosotros o sea qué nos va a pasar claro, igual, no igualmente también un mensaje o sea yo creo que es un debate muy grande entre la, el gobierno y los otros, la sociedad que pone yo estando en el 11 ayer una mariquita, tiró así así de por que sí le dijo a la otra si gana mi ley los vamos a quedar sin marcha o sea, y eso también es un poco como que vos decís te preocupa tanto una marcha o sea Fue lo primero que se le ocurrió Claro, preocupate por otra cosa Preocupate por laburo Claro Porque Entendés, es eso también O sea Yo creo que la sociedad también está un poco Le faltaría un poco de estudio Un poco pensar distinto No solamente Ah, porque gana mi ley Nos vamos a quedar sin marcha Yo por ahí si gana mi ley Puede ser un cambio Y ojalá que algo bueno Y si no, bueno es, es seguir con lo mismo Y seguir a cómodo Y eso no es, es, A la vez está bien A la vez está mal Y... Y, eso sí, el, se, el y, y, y la lucha de, de O sea, de cada organización O de cada grupo, yo creo que va a seguir Siendo, va a seguir estando Y de no luchar vamos, vamos a salir a luchar claro. igual Eso eso no cabe ninguna duda O sea, esté sí, quien esté obvio. en el poder Nosotros vamos a seguir reuniéndonos Vamos a seguir sí, eh, luchando por los derechos Y obviamente vamos a estar más ahí eh, Pendientes de que obviamente nos vulneren Nuestros derechos ya ganados eh, eh, el, el miedo eh, A ver, el tema de la marcha el tema de la marcha para mí me parece importante. Súper, súper, porque ahí exponemos todo lo, lo, lo que todavía no se hizo, ¿viste? O sea, lo exponemos ahí a la, a la, a la Plaza de Mayo, ahí donde está la Casa Rosada, para por lo menos que nos escuchen y nos vean qué es lo que falta todavía. Si llegan a cortar eso, claro, está, claro, como que nos cortarían una parte también. Igualmente, viste que cuando ganó Macri, tampoco la pudo sacar a la marcha, o sea... No, pero... Se claro, hizo con temor igual, eso, ¿eh? Se hizo mero, con temor. Se, yo me acuerdo. Sí, se sí, hizo, se con, hizo con temor y otra de las cosas que no facilitó muchas de las otras cosas que... Sí. Eh, eh, faltaron eh, que... presentar No sé eh, No quisos armar el escenario claro, Faltó un montón eh, de cosas No no hubo presupuesto por el tema de Ponerle baños químicos sí. no hubo, O sea, muchas cosas hubo o, o, o yo también veo que ponerle Lali Lali Espósito Dijo, yo si gano mi ley me voy a ir de Argentina Entonces, ¿qué, ¿qué mensaje lo da a, a los argentinos? Una cantante popular que se lleva plata De nosotros De la gente Entonces, ¿qué mensaje lo da? Ah, sale corriendo o sea, quedate, hacelo lo aguante o sea, Sí, igual es, yo creo que no, no va a es dejar igual. el país Porque gane un, una persona así claro, O sea, lo... da un mensaje como Ay, que nosotros que somos las ratitas Que los tenemos que quedar en la Argentina sí, o sea, no, da, yo que, no Y nosotros que gane, quien gane Nos vamos a tener que quedar acá Obvio, sí, que gane, por eso. No nos queda otro, no, no tenemos la posibilidad De la, la esposa te decir, bueno, me voy del país Yo también la voy, llévame <risa> Yo digo, ¿sabes por qué lo habrá, dicho? habrá Habrá dicho eso, porque bueno, se vio reflejada en, en Así en, en una época De dictadura, como que, sí, gana a ley la van a van a censurar todo lo que es lo, los ritmos urbanos de hoy en día, o sea, viste, y se viene amenazada claro. también, así como nosotros. Logró eh, que el colectivo entre eh, así como en pánico, logró como desacomodarnos un poco de, de, de nuestra zona como que decimos. ¿Qué vamos a hacer si gana? O sea, nos logró movilizar un poco, pero bueno, vamos a ser más fuertes y vemos que no no no no, no va a pasar, ¿no? No tiene que ganar. Yo creo que eso es una es una realidad este temor, sí, que se está teniendo. nos logró es una realidad. Miedo. Pero a raíz de este de este temor que nos genera es bueno ir a votar con conciencia. Sí, totalmente. Y y después nada, bueno, o sea, Eh, el colectivo siempre existió Sí, aunque esté prohibido, aunque esté sí. eh, no es cierto, aunque, aunque la policía no nos lleve presos y nos caigan a tomar y nos hagan desaparecer, el colectivo siempre existió siempre. y va a existir siempre. Total, que se acostumbren. Que se acostumbren. Eh, Este, pero bueno, nada, esto es eh, no, no, no quedarnos con el miedo y con la sensación de que de la incertidumbre, sino por ahí esto decir, bueno, eh, gane quien gane, nosotros vamos a seguir acá y vamos a seguir luchando por los derechos porque Sí, total. Eh, por más que hubo pasar gobiernos y gobiernos, a nosotros siempre nos faltaron cosas como colectivo LGBT sí. se pudieron llevar a cabo muchas sí. cosas pero otras no Sí, entonces bueno, nada, seguir luchando este Claro, este tema hay que a seguir, seguir. Sí, pero lo que pasa es que nos detuvimos en esta persona Porque lo, lo hizo público eh, No le importó nada si pisa cabezas o no ¿Viste? Por eso como que no, no Nos detenemos en esta persona Pero bueno, después de, en el otro bloque Vamos a tener a, de, a, Como a desarrollar un poquito más el tema del segundo debate Que estuvo muy bueno, hablar un poquito de cada candidato no Que parece que va a estar muy bueno Ahora nos vamos a una musiquita y después venimos con el Con Menus horóscopo. Sí, obvio. Así que vamos a ver qué nos, qué nos vaticina, qué nos dice Venus de esta elección. Nos vemos en un ratito. Sí, sí, yo yo estoy lista para Marte sin olvidarme de mí. Tarte toda la noche mi beso, Y decirte si no lo sabías, que quiero hacerte el amor. Escapada una nube gris Y de pronto llega con más luces que París Eres el sol de mi días Que me abrigan esa noche fría Es mm. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3 La plata y la diagonal son y serán zona roja. Seguimos con la lucha del cupo laboral trans-travecti. Con la búsqueda afectiva de Tehuel de la Torre. Y denunciamos a los gobiernos por los travesticidos y crímenes de odio contra el colectivo LGBT. Escuchá Venganza Radio Efectiva 106.3 Radionauta. Atornillate al diario a las 19 horas. Síguenos en nuestras redes. Instagram, Radio Nauta FM. Alexis Müller Transformista. Puro brinco bien bien. Volvimos, volvimos, volvimos acá. Estamos con un poquito de fallas técnicas, pero ahora vamos a solucionarlo, ¿no? Sí, Emi, ¿me garantizás es, la solución, el... please? El... La producción, que dice de todo esto? Nos quedamos bueno. en silencio. Vale. ¡Chan! Ah. No eh, nada. Ver, ¿Qué dice? ¿Qué dice? por ¿Problemas técnicos? Asunto. A ver, a ver, Sale, nos sale. Ver, Hola, ver, Susana. A ver, a ver, Hola Susana. Hola Susana. A Venus uh, uh. sería. Ahora veno. hombre, <risa> le estamos en llamando. En vivo. Ver, en vivo. Esto, es en vivo. Ah, el mujer. minuto, minuto, el rostro de hombre le entra bebé. Bailo como mujer. Sí, sí, sí, sí, sí. Hablo como mujer. Parezco mujer. Pero soy hombre, le entras bebé. El rostro de mujer. La cuerpo de mujer. Vuela ah, mujer pero soy Amber. Entras bueno, bueno. Estamos perra. en la próxima hora que íbamos a ver si Sí, <risa> fallando, falla técnica. Bueno, tenemos que tener en cuenta que eh ven que está el en <risa> ¿Sandil? Claro, sí, sí, sí, sí. Sam, Sam. sí. Es, ¿Eh? es un viajecito Sí, es, un, es por la distancia Entre las líneas, ¿viste? Como que colapsan Un poquito, pero por ahí después No, nos vaticina el, el fin de semana Del día de la mamona o el fin de semana De las elecciones, porque no igual estuvo hablando Un poquito la vez pasada, ¿no? Cuando estuvo de las elecciones También está un poquito Así claro. como, estamos todas ah, por como, eso, como a Por las... eso también me interesaba mucho hablar con Venus El día de hoy porque eh, Estamos en esto de... A la, estamos como a la defensiva, ¿viste? Las chicas no sabemos que, que cuál es nuestro futuro. Y Venus ya más o menos nos tiró un panorama claro. de, de, de la luna, me acuerdo que había sí, hablado sí, un sí. poco de la luna, cam, los cambios que va a traer y que, bueno, lo que es... Sonó como medio chiste, pero medio como que nosotros también tenemos que estar ahí como... Eh, Las mariconas alertadas, claro, como alertadas. No, no alertadas. Pero esto de... Estar preparada de, de saber las épocas En, en el en que van a pasar las cosas Nos Claro ejemplo, Justamente ¿Cómo? se da un cambio Ahora en el tema de, Justo el día de las elecciones También Que va sí. a haber un, no, no, me acuerdo, no me acuerdo bien No quiero mandar fruta Pero era como Algo de lo, del equinoccio O un Algo iba a pasar En los astros Que iba a estar como muy revolucionado Que iba a traer Cambios fuertes Y, y cosas como muy movidas Así que Bien Vamos a ver qué pasa Que bueno. sean lindos cambios O sea Para, para prosperarnos ¿no? Para iniciar el año que viene O sea, bien pum para arriba Y con, con nuevas decisiones Y con cambios Que eso es lo que siempre, viste, queremos Cambios, cambios, que el país salga adelante mm, <coughs> Emi, deja de andar en de de de estoy viendo Viste, algo ahí Tácalo. De de compraremos de datos en San Luis claro, Bueno, está, bueno, no bueno Seguimos comunicar. bueno hablar un poquito de, de, Del debate del domingo también El segundo debate otro debate Uy, otro debate Mucho. Derecho a réplica sería, ¿no? Como un, sí. un tetatex, así un enfrentamiento Con unos minutos de, de poder eh. O sea, pero esos minutos que te daban Al último ya querías largarte Pero se te terminó eh, los, los minutos, la viste Tenés que callarte quedarte con la palabra en la boca Yo me veía, ¿viste? Y no podía creer Te dan re poquito tiempo que tenés que desarrollar todo lo que tenés anotado en tu cabeza se hace todo un proceso así como que tenés que largar todos los cambios y sin tener una falla porque lo está viendo todo el mundo y los mediadores bárbaros, me encantaron porque es track basta, basta, ahí sigue, sí, muy sigue el otro Lo que candidato. me llamó mucho la atención también, eh, sobre todo en este debate, que está estamos todos como muy eh, atentos a todo lo que va a pasar, todo lo que estuvo pasando eh, viste que hoy en día eh... La campaña política no solamente salía a repartir volantitos. o, o Hoy en día te, te, te atiborran y te, te atacan de todos lados. Sí. ¿no? Está la llamada por teléfono que te llama Hola, soy Patricia Bullrich. Claro, votame. De eh, después bueno, está obviamente el volante casa por casa. yo Pero también a, ahora está jugando mucho y esto ya se vio en campañas eh, anteriores como por ejemplo cuando ganó Macri. Eh, el tema de las redes sociales. Que está jugando mucho No sé si a favor o en contra Pero eh, le están dando muchísima boli eh, bolilla A todo lo que tiene que ver con las redes sociales Sí, sí eh, no, TikTok, solamente, más. Eh, no solamente No solamente Es una aplicación que hace poco que es, Y está mucho TikTok en eso Sí, eh, no solamente eh, Los políticos Haciendo este, este tipo de, de videos ¿No? Para las redes sociales Sino también, bueno Obviamente que hoy Tienen que estar ahí Yo no sé cómo hacen El tema de los memes Ah... A través de lo... Yo me entero todo por memes, chicos. O sea, sí. olvidate. Yo... Es que igual nosotras mismas vemos cosas, viste, por las redes, todo, y enganchamos ahí un poquito que por ahí, viste, lo desarrollamos en, eh, así viendo lo que va a suceder después. O sea, ya sabemos lo, lo, lo que están haciendo. Se están agotando hasta sus últimos recursos. Esta sí. es la última semana que tienen de campaña. Y nada, están tirando todo. Están tirando con munición pesada porque tiene tenemos que elegir el fin de semana. Este, el otro, ya tenemos que decidir nuestro futuro. Igual se tiran con futuro. todo porque ponele... El ab la señora esta burchi como el risbull risbull ella le dice chorro a masa masa le responde que no le diga chorro que con eso no va a ganar nada Que falta de respeto la otra mujer rubia dice de las mujeres qué sé yo pero le ataca a Burrich que <ríe> entonces <ríe> vos te quedas como que estos están re locos uno y más loco me, que el otro me claro. causó mucha gracia cuando eh, Milei eh, hizo un comentario así sí. machista y salió Maza y dice no pero cómo te vas a meter con las mujeres claro así. y después Burrich <ríe> salió y mira nosotros no necesitábamos que vos claro. quedas de fienda viste como que no. para un poco si sí, si sí, esa Imagina. parte <ríe> solo vi que no le iba, <ríe> es como muy divertida que no le iba a permitir si sí, que el respeto si sí, eso esa fue lo que dijo, ¿no? Y pero sí, esto es todo muy paradójico. Ahí cada uno se tira contra todo porque, o sea, no, nos tratan de convencer. Nosotros ahí vamos a comprar lo que vemos y lo que lo, el, lo que nos están ofreciendo, el cambio que nos están dando, pero hasta ahora no nos están dando ningún ni, nada que pensar, o sea, es puro bla bla bla. Claro, Pelean es que, entre y, ellos, ahí vemos que hay rivalidades, que hay conflictos. Lo más es lindo que nadie quiere cambios. Lo que lo que necesita la Argentina es solución, sí. no un cambio, porque ellos dicen, el cambio, de, no necesitamos ningún cambio, o sea, no, la Argentina necesita cambiar. Necesita soluciones, necesidad que arreglen las cosas ¿Sí? una de las cosas es las la, la cosas que se fueron a las nubes ¿Viste? O sea, bueno, ahí tenés que los con, aumentos tenés que hablar con masa <risa> es, hey, es, hoy el se dólar se más, de... más de mil mangos hoy. Porque, porque este, este señor eh, mi, mi ley se piensa que sacando esta ley y la otra ley eh, va a arreglar las cosas no va a arreglar nada, <risa> va a ser peor porque la gente va a decir, me sacaste esto va a ir a romper todo como en los mil Hey. Y la, y la no, señora Y la señora candidata Bullrich La presidenta Ya quiere Quiere como Hacer eh, Más corto El, el periodo de, de cárcel Para la juventud O sea Si robaste Tenés 11, 12 añitos Vas a la cárcel O sea esta, Que estás en Estados Unidos A ver A nosotros Eso no va a pasar nunca Porque Argentina Tiene el Los derechos humanos O sea Nosotros tenemos Muchos derechos humanos ¿Por qué te pensás Que el preso que mata No muere? Y le dan como Un lugar Para que esté y hasta después de que pasó la tiempo le da una revisersión en la sociedad el tema porque tenemos eso, derechos humanos hablan desde la ignorancia y la gente que los escucha por ahí que no sabe claro que di ellos dicen cosas anticonstitucionales o sea uno no puede pasar por encima de la constitución no y la constitución no puede pasar por encima de los derechos humanos claro entonces nosotros ya tenemos una constitución armada sí y eh, Y nada, o sea, y, y hay un pacto con, con, con lo que tiene que ver con los derechos humanos. O sea, nosotros no podemos hacer ese, ese tipo de, de cosas. Claro. Aparte, al verlos así debatiendo, peleando, además que nada peleando, ¿viste? Es como veis un juego de chicos, estas personas van a gobernar nuestro país, nos van a llevar a, adelante, nos van a es el futuro que, que tenemos. Claro, o sea... no, y es jodido, porque si vos lo, lo hablamos de nuestro de nuestro lado, o sea, de nuestra vista, no nosotros no sabemos de política ni nada, no, solo que vos decís la persona que va a sacar todo, que va a sacar la escuela todo y va a poder arreglarlo, o sea, va a sacar para arreglar lo otro, o sea, va a, vestir un, va a vestir un santo para vestir a otro. o sea ¿Qué? Claro, no claro. no tiene sentido lo que pasa Y bueno, el Bruce dice ¿Y ahí, lo mismo La ¿sí? otra mujer dice lo mismo Y sí, Massa sí, está ahí Entre entre todo esto Es que Massa eh, va donde, que hace, da, da. donde le llena el viento <risa> <¿no? Viste risa> que Estuvo con Cristina para, para, para, Y bueno, ahí te das cuenta que el, el tipo va para donde le llega la corriente. Es un panqueque. panqueque. Ah, es un, panqueque. Es panqueque. un, panqueque. Eso, es un panqueque. panqueque, va donde mejor la va a pasar. Y apunta. Nada, por soluciones, bueno, muy lindo quedó Tigre desde que estuvo en su gestión como como intendente del Tigre, pero Mujer. Yo lo veo como la marioneta del de, de juego del miedo, Amasa. ¿Capitán o sea, La marioneta del juego del miedo que sale, no pero si no mata, ¿viste? No sé si va a estar capaz de llevar adelante Mujer. el país. Pero bueno y, bueno, bueno. y ese domingo que votamos si es el Día de la Madre también? No, no, no. no. El Día de la Madre es este que viene ahora. Que bueno, nada. Se festeja a las mamás. Mira, se tendrá que festejar toda la vida a las madres, pero bueno, eh, hay un día así como comercial que se festeja. Que claro, sería el Día de la Familia también. Mm, sí, no tengo ni... lo adelantaron no. en lo de la selección, porque creo que era, no sé si era después o antes siempre. El Día de la Madre, pero bueno, lo, ad lo adelantaron para porque el fin de, del 22 22, tenemos elecciones Así que ¿Sí? a votar, chicas No les queda otra Quiero acoprirse a, a De verdes ciudadanas Argentinas Que son <risa> <risa> Con la boleta cortada Ya vayan ¿Vos Votate ¿Vos vas de hombre O de mujer, Billy? Yo voy a <risa> Antes que loco Era, ¿no? Que íbamos a, a, a una fila eh, O sea Que ya estaba Eta, era o sea, una fila de hombres Antes de uh -huh. no, ahora todas las filas son mezcladas Son mixtas, o sea, son mixtas, son y mixtas. Está, está bueno porque no, no corres Nunca fui el... yo, nunca fui que sea de hombre y mujer o No, sí. siempre se tocaron hombres a vos. ¿Por qué será? Fila de <risa> ¿Qué, vos cuando vos empezaste a votar eh, ¿Ya habían filas mixtas? Creo que sí, yo me acuerdo ya. Ay, no te hagas la jovencita Se me hace la pendeja, ¿no? hace la pendeja no, nunca le presté atención a eso Señora de las cuatro décadas Que, hay, que había <risa> fila de hombre o de mujer Sí, ya no te sí. la fila y en la fila hay mujer y hombres. Que no te diste cuenta que había, uh, todos hombres, tú filas habían chicas también en tu fila. Um, no, hombres. porque ella mira todos hombres nada más. Fila claro. de. <risa> a las mujeres no, no las ve. <risa> Nosotros tenemos que hacer un debate político acá con algún político sentado y plantearle un poco todas nuestras problemáticas, ¿no? Y agarro tenemos que traer. No, no, viene armado <risa> y nos <risa> empieza Agarrón. a tirar tiro a Ay, me estoy viendo otra vez en el programa de programa de acá de la Plata que Eh, no sé si tiraron piedras, entraban a, a romper un lugar, sería como un búnker político de de de, ALAC, de este que quiere ser intendente nuestro, ¿viste? Ajá. Lastimaban a las chicas que estaban ahí, todo, no sé si le han tirado piedra entraban a hacer ah, quilombos, sí. No sé si sí, sí, salió la tele por eso. Hasta ese extremo. Que, muchas chicas, en... Yo pensé que no existía más eso, ¿viste? De de, de con eso que ir a romper un lugar porque estoy en contra tuyo porque no vas a ganar, ¿viste? Mm, y esto de los, de los llamados telefónicos Que te, si te dicen que, si, que a quién vas a votar ¿Le servirá de algo? Porque, porque yo puedo decir, no sé, voy a votar a mi ley Y no lo voto De nada, o sea, eso ¿De qué le debe servir? Estar molestando a la, a la, a la gente Sí, no sé qué flashe Que es, qué es una, una estadística que ellos mismos Es genial, que dirían, ay, mira, de 100 personas Que llamé 90 me dijeron que yo van a votarme digo ¿cómo tenés mi número? claro te conocí por grinder por, <risa> <risa> por la ocasión de cine <risa> claro, claro aver... ¿cómo tienen tu número? O sea, ¿qué... y se encuentran porque vos lo habrás tirado por todos lados claro, claro sí, tu que... pasado te el, condena ¿eh? el tuyo está en, la, en, la, en el baño de la estación Claro, está acá en el baño de olga también. también Sí, sí, lo dejé ahí Lo repartí por el Jauría O sea, soy muy conocida en la plata, yo sé sí. Muy bien Sí, sí, sí, soy icónica, ¿por qué no? Yo te voto, amiga Sí Candidateate Me voy a candidatar claro. Ven en algún momento eh, Vamos a flashear un poco Sí Ven acá en algún futuro, en algún momento a si Alguna posibilidad de... Eh, de que haya algún presidente trans No, una presidenta trans No sé si podría haber sí. ¿Qué les parece? Puede ser Pero si esta no estudia Es que si las cosas se dieran no, de otra que... manera Y seguiríamos con el avance Y sin tener que andar esquivando Balas, por así decirlo Con las gestiones que pasan para la presidencia Yo creo que hasta si sí, Podría haber salir una presidenta Pero en la En la municipalidad de la Cá de la Plata Hay una bandera LGTB colgada No sé sí, si la habrán sí, visto sí, obvio, a ver Vamos, a ver, una ¿Cómo? la realidad es que utilizan a la comunidad LGBT como bandera política, o sea, oh, obvio. De, ah. Apartamos de esa base, o sea, cualquiera que sea eso, bueno, no sé no sé tanto Mi ley y todo eso es esa movida, pero cualquiera que vaya al poder nos va a utilizar a nosotros como bandera política, va a decir, "Ay, mira, yo estoy con, lo, con el con colectivo LGBT eh. y la boluda marica co ahí contenta atrás con claro, el colectivo contenta, es muy político. Ah, sí, igual la marcha también, es política. Todos Sí. está lleno de, de, de política de banderas que nada que ver Las pero rojas, bueno hay, dif hay diferentes tipos, izquierda claro, hay, eso es lo que por ahí está bueno dentro de la de, de, de la marcha misma de, de gtbt que la marcha en sí, por más que no haya tintes políticos, es política. Claro. Porque sí Porque es nosotros bien. estamos ahí marchando por algo concreto. Claro. Nuestros derechos, la, la, la visibilidad y todo eso. Y eso ya es político. Eso es una movida política. Sí. Después que se sumen diferentes partidos, me parece que está bueno porque eso también Nos tiene que hace la que fuerza, ver, ¿sí? Porque no claro. hace como más, más, más juntos que estamos por, lichando por la misma porque causa. Creo, claro, porque yo creo eso, que son diferentes eh, partidos políticos que van por lo menos eh, en lo que... Con, con, eh, no los que no, Nos trae a nosotros A la, a la comunidad LGBT sí. Es como que no van A tirar a, para nuestro lado Digamos en algún punto Entonces que estén las rojas, que estén las negras Que estén las blancas, las amarillas, que estén las que quieran Pero bueno eh, Eso nada, que, que se fijen un poco En nosotros, ¿no es cierto? Es eh, Igual está bueno, a mí claro. me parece que está bueno, es, es, como, Pero, es como la bandera de nosotros, tiene muchos colores. O sea, sí. <risa> hay muchos hay puto para todos. No hay sabemos, para todos, No sabemos para dónde, para dónde todo. disparar. <risa> y hablando un poquito de todo esto, eh acuerdan que hay, hemos hablado de, de una de una um, chica atrás que se candidateaba A concejala de de Lomas? Sí. Ella iba de la mano de Martínez Horralde Y no sé si escuché, vieron Todo lo que ah. pasó con, con, con Martínez Horralde En el chat La modelo La guita Los 2 millones Y... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién nos puede contar algo? Eso fue, es tremendo, pero es bueno. Terrible. Es terrible. justo como vos decías, amiga. A Todos unos... tienen una, un muertito en el placa. Sí, pero exponerlo así a dos días del debate, o sea, fue como mucho. Ahí, mira, le costó la candidatura. El tipo se tuvo que tuvo que renunciar. Sí. Porque qué cara duré eso, si no sería que... O sea, te vas con dos millones de, de, de dinero que te dimos para hacer rutas, lo más, y te fuiste a gastártelo con una modelo, o sea... Esto es de no creer Pero bueno, se fue Bueno, y eso porque salió a la luz Viste, hoy sí. estamos hablando del tema de las redes sociales lo ¿Eso también cree ustedes creen que es político también? Para mí, que sí. Para mí que sí La mina sabía obvio. muy bien lo que hacía No va a subir esas fotos por subirlas, viste no. O sea, hay alguna movida Hubo ahí Porque se veía fuerte el tipo Vos ves lo más Zamora, el tipo hizo un montón de cosas Y con el colectivo No sabés las cosas que hacen Pero bueno Pasó esto y nada Yo creo que a la compañera ahora no le va a quedar otra que bueno, sea lo que sea, va a tener que hacer, pero bueno, yo creo que esa gestión se va a terminar eh, por ahí perdiendo un poco de fuerza, ¿no? Porque se veía que estaba bastante bien porque había ganado en Lomas también esa como la candidata. Sí. En la gestión de Lomas, pero ahora no sé. Así que bueno, ya, pero to todos estos chanchullos así que sí, como te decía, con ojalá el tema que no les de bolilla. Eres. Eh no se sé, va a tener que salir y explicar todo eso <ríe> en algún momento. que en qué qué, qué, qué puede explicar? Y sí, no sé, algo que se le ocurra algo. Sale chamausan y todo, chamausan, <ríe> chamausan en, totalmente. Encima, ¿viste que se nos ocurre ver eh, eh, televisión, viste para que vemos, yo veo para como para saber un poquito de lo que está pasando y recibe una llamada del del gobernador que le dice, "¿Qué es esto?" "No, pero son fotos viejas", le dijo, "No, no pasó." "¿Pero cómo?" Y a dos días de la selección, te pido, pido tu renuncia, no podés, no podés seguir. Así que, le vas a decir al, a la gente? ¿Qué le vas a decir al, a todo el mundo que, que, que, que te va a votar a vos? No tenés cara, o sea, así que nada. El mismo gobernador le dijo que que, que desista de la candidatura porque no no hay manera de que, de que pueda... Bueno, vos fíjate que igual también es como y eh, están todo el tiempo en la cuerda floja porque todo el tiempo eh, hagan lo que hagan digan lo que digan están expuestos a ir que a registro eh, tienen que ser un poquito más inteligentes no es cierto decir bueno nada me la voy a mandar pero mínimo no que no haya celulares o algo te claro. no sé, digo igual está bueno que es que, que expongan hasta a, a, a, a la gente que hace con la cosas. plata del estado claro plata nuestra también de Por nuestro de, de, de, de los de que nos, nos sacan a nosotros nuestros aportes ¿Entendés? sacan nuestro nuestro dinero nuestra propia plata ojalá que todos eh, salga salga a la luz entonces nos quedamos eh, sin país quedamos Viene sin todo tarde troya es de época romana la guerra guerra guerra eh. un horror pero bueno esto es así a es, mí me causa mucha gracia bueno viste que que todos tienen como que vos decís Bueno, a ver, en eh, Bullrich Bueno, Bullrich, ya sabemos que fue eh, Quilomera Que, que tuvo muchas muchas cosas Ella muy fue, turbia, montone montonera. Montonera. fue montonera sí. Catadora de vino eso y justo Después viste como la conocen, fue la borracha Claro, y, por porque o sea, borracha tiene y, tiene, y un, tiene un viñedo y le gusta ¿Eh? La copita, una en en copita la, de vino señora La señora de los gatos de los Simpsons <risa> <risa> sí, Más o menos ¿Y, y no vieron en la propaganda? La que ella dice que va a ser una cárcel Va a meter... Sí, Horro no, eh, no sé Ay, no lo vi Pirata del asfalto Y dale, dale, dale ¿Y cómo se va a llamar la cárcel? ¿Cómo? Cristina Fernández de Kirchner ah, no. Ay, qué, qué, qué, yo, yo qué andar, paradójico por ¿qué, ¿Por qué? Yo la primera vez que la vi Digo, ¿por qué? Ocurre, y agarra y, y me dice Y no viste todo lo que dijo Que va a meter Ay, uh! sí, qué hija de... <risa> sí, Real, esas cosas armadas Que tienen, ¿viste? Yo creo que no es plan De una sola persona Hay muchas hay mucha gente Que piensa Y que le tira Todo eso munición para que ella lo pueda desarrollar y, y contarle a la gente, ¿no? Esta gente tiene grupos de personas que se dedican a analizar las redes sociales sí. y a ver qué tan popular sos, qué no tan... O sea, registran todo, ¿entendés? Entonces claro. le, le dan como... Decís, bueno, a ver, vos estás perdiendo popularidad, a ver, trata de ser un poquito más simpático acá, o, o nombra esto, o decí aquello. Eh, son discursos muy armados, ¿entendés? Eh, algunos lo hacen bien, Otros lo hacen mal. Me acuerdo muy patética una de las fotos de, de la campaña de Macri que fue él parado en un basural con un nene pobre al lado que lo miraba así descalcito y él así todo re con su... Claro. ¿Entendés? Como diciendo, ¿qué es esto? ¡Horrible! Como esa, esa imagen, no. ¿viste? Dándole un poco de agua a un negrito de África claro, y vos estás... mal. ¿Entendés? O sea, es pura campaña política, puro amarillismo, puro... No, no sirve de nada No, sé eso? eso fue tremendo, tremendo Bueno, y así todo, después está, no sé eh, Bueno, la burrice que decían que, Bueno, y, y Milei que se acuesta con la hermana Supuestamente Ajá. Que tiene, tiene Ferz con la hermana Vas a acordar del capítulo de los Simpson Donde se viven los pueblos porque uno quería Tener claro. relaciones con sus primas Bueno Ah. que loco no, que loco ¿te imaginabas a Fátima Flores hará de Cristina de Kirchner si sí, se sí. gana hará del, del, del primer eh, dicen también hará del mismo <risa> sí seguro ¿te imaginabas que locura que perversa que retorcido Decían que, bueno, uno de los memes era que Fátima eh, Viste que ella imita a todos sí. Que para estar con Milei, que Milei le decía que la imite A la hermana ah, <risa> qué perverso todo eso <risa> Que perverso Que loco Si sí, re <risa> Igual, bueno viste que obviamente salen a, a ya salieron a decir no que, que está todo arreglado. que en realidad ellos eh, no salen o que están que no son una pareja real que, que claro está todo se están conociendo dicen que, que, que a, es, es algo tan que no se puede creer eso pero existe no <risa> nos cost gracia a nuestros nuestros candidatos pero bueno nada nos queda, to nos queda todavía un problema más como para Seguir convenciendo a la gente que que nada, que nada vote con conciencia Y que, que nada Que el futuro de nuestro país Tenemos que, tenemos que tener unas buenas decisiones ¿no? Como para sacar adelante esto Y nada, que gane el mejor Nosotros mira hicimos hace poco En la organización donde soy yo, la otra eh, Fuimos casa por casa a buscar a la gente que no votaba Y le hacíamos la pregunta ¿Por qué no fue? Y cuando le, le hablábamos, que le decíamos, es, está, está en tus manos un voto que puede ayudar a la Argentina, bla, bla, bla, bla, bla, no le dábamos de decir vota este, ni un folleto ni nada, pero sí le hablábamos de nuestro candidato el que lo representa a nosotros, pero la gente decía, porque no encontré el documento, porque ah. no tenía para viajar, ¿entendé?, y ellos están haciendo un debate donde se pelean entre ellos, pero no ponen a la, a la gente no le ponen colectivo, pero en el colectivo era gratis igual, pero la gente, por, una chica, porque no encontré mi documento, no fue viste, es como raro, es como que también el pueblo es como que, y después después esa, esa misma persona por ahí sale en la tele diciendo no, porque no lo ayudan, porque esto ¿Por pero si sí, vos no bueno, fuiste a votar, ¿de qué te estás quejando? Sí, ¿entendés? igual fuiste a hacer ¿Cómo? política vos también ¿Eh? ¿No? fuiste a hacer política vos también con la gente fuiste a, a, a buscar votos ¿Qué? No, de alguna manera, yo trabajo ahí yo fuiste hago... a hacer política fui a hacer política, <risa> el, me mandaron ¿Con quién no fui, es, por... de, ¿de qué lado estás vos? pero, eh, yo te digo lo que vos ves en la gente, que la gente dice, no no fui a votar porque y después se queja o sea el, y así como esa piba puede haber 100 mil más en toda la Argentina que después salen a, a hacer saqueo a quejarse que no tienen para comer y si no fuiste a votar si bueno pones tu voto para tu candidato ¿cómo te, después te vas a venir a, a, que, a quejar? Claro Emi de qué, de, ¿de qué lado estás vos? Del lado de la oscuridad Yo del lado de, de <risas> las multicolores <risas> Del lado del pueblo bueno. Ah, del lado del pueblo, del lado sí. del pueblo. Bueno, vamos a un chiquita y volvemos Descansamos Dale. un poco la lengua porque estamos fullosas Vamos Solo tú, no necesito más Te daría lo que ahora la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte Compré a mí Y no estaría tan mal Probar tu mitad No me importa si arruinaríamos Nuestra mitad amigos hoy, Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agradecí Siempre soñé Y así como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de te cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ey, ama Que nunca termine esto, por Su favor la primera fue culpa del alcohol la segunda Fins La certeza de una piedra en el aire Radionauta 106.3 Volvimos, Ay, casi me agarran infragante diciendo algo indebido. <risa> <risa> haciendo algo que adiciendo algo que no venía el caso. Ay, nos queda un ratito. Nos queda un cachito. Podemos hablar algo, sí. ¿no? Así como una charrita libre, así amena. Una... A ver, ¿qué hicieron el fin de semana? Estuvo estuvo hermoso. Sí. Tuvo hermoso, hermoso, hermoso para salir, para para Andar haciendo cositas Ay. Vos amiga, vos sos muy trabajadora no, vos yo, son... yo trabajo vos vos sos te... muy trabajadora y estamos yendo mucho al Parque Saavedra ¿Qué hacen yo? ahí? ¿Qué hay, en el ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Te citas con los Feria. de Grindr ahí Esta Feria. si no hay tetera no va Hacen citas ahí seguro <risa> Solo para verlos, qué morbosa <risa> Hacen los encuentros y no va, o mucha, va Ahí, pero ahí, están ahí puedo pisar una baldosa y sale una ¿Cómo? Varias varias De una baldosa salen 5 es, es muy tetera el Parque Saavedra. ¿Cuál es el Parque Saavedra? Es que está en el Hospital el de Niños. Niño. Es ah. muy dedera, encima dentro. Hay adentro, de ahí? Ahí adentro <risas> tipo este parquecito cerrado, ¿viste? El parquecito cerrado está hermoso. Ahí entramos los fuimos para como para, para Plaza Moreno y vimos a una de la radio muy enamorada en la Plaza Moreno. No ¿Ustedes qué dieron? No saben. Sé Aquí, la chana seguramente está escuchando a Carlos. ¿Vos, ¿Vos qué decís? Ah, Carlos, Carly, Charly, Carlin oh, ¿Cómo le dirán? Ay, ¿Por qué haces esas preguntas indiscretas? ¿Sos una desubicada? De una chava libre esa es, no per... es libre? ¿Eso es personal? Este no es el debate, Loa, ¿por qué no nos contaste de tu novio? Así que ser ganado Mi novio ya estuvo al aire acá, le estuvimos haciendo entrevista y vos no estuviste Módame te dejaron secas Era el amor mutante <risa> Basta Que no empezamos todavía Con el programa de confesiones Todavía no Ya lo tenemos que Lo tenemos que ir desarrollando De a poquito Con confesiones Y a, con y a confesiones. una también A una que veo En los estados de TikTok, <risa> TikTok también Pone Asadito ¿Con quién? A ver ¿Con quién? ¿Qué misterio? Con algún político ¿Sabes que yo En el laburo Un compañero me dice ¿Sabes qué me enteré Que se anda hablando Por el hospital? que le Que está saliendo con, con un político Me dice Que tiene algo a, Alto rango ¿Quién? Oye, no sé, se dice en el hospital, decime quién te dice, ojalá, no estaría acá trabajando, estaría en un puesto en algún otro lado de secretaria, le digo, tengo que andar acá, no, no, pero esto, todo puede ser pantalla, me dice, te metió acá, pero después puedes seguir escalando, me dice, ay, qué inventa retorcida, le digo, son de terror, pero bueno, que sigan pensando eso entonces, que estoy con un político. Mirá a Milie. Primera dama. Sería como Primera la dama. Clerici, ¿no?, de, de, de la plata, saliendo con un político. <risa> Con la verdad que estás con Garro. <risa> no, no, estoy con el Turcalac. Ahí sí, <risa> con el Turcalac. No <risa> mentira, Tremendo. basta. Pero, eh, no yo no iba en el decir. colectivo la otra vez iban dos señoras que decían, "Ay, estuvo el Turcalac, se me moja la bombacha." Posta. Posta. Ay, ya. Ah. Y el señor por eso, sí, ese señor en ese momento, o sea, hizo buenas gestiones. ¿Sabes lo que lo lo que lo amargó al tipo? Que no sé, esta me enteré así de de pues, Fuentes de, de de amigos Paquis que tengo. ¿Viste qué sea porque no los dejó construir el estadio 1? El estadio y sí, no los dejó construir, estaba vengo y ahí se llevó mucha gente en contra, ¿entendés? Y ahí fue donde empezó a caer. Claro, y ahí tú tomó fuerza este claro. otro se habla porque a ver, ¿qué pasó? Eh, es que, él es él es de gimnasia. Ah, por eso. Ahí está el tema. Y después cuando eh, estudiantes quiso armar su estadio, reformarlo claro. le empezó a meter muchas trabas como que no, no por esto, no por lo otro, no, no, no había por esto. permisos. Eh con el todo. tema de los permisos todo, más que, nada. Sí. que no Entonces, tiene permisos. Entonces, bueno, permiso. ahí fue como claro de caso, de casi, sí, eh, en gran parte, ¿no? Y después no salimos de uno que entramos del otro. El otro delincuente. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Brüera? Vale, ¡Brüera! Ah, Dios pero mira. en Romero lo hizo todo asfaltado, Rueda. Ah, <risa> ¿En Romero? En Romero. En romero. <risa> en romero Pero ese se llamaba... ¿Y arregló mucho el hospital? No. ¿Qué hospital? ¿El de Romero? El de Romero. Ah, no, en mira. Romero. Bueno, que se haya gobernado Romero, entonces. Ya. Claro. Te robó bien a Romero y todo lo que se robó. Él iba a mi casa a tomar mate. Mira, ¿te acuerdas de Empacho? Vos si estabas con políticos en entonces tan. Sí, la ¿Sí? esta? estaba lindo. Lo tenías guarda. guardadito. Mirala. Sí iba a curar de Empacho a mi casa. Mira. ¿Cómo la tiene? Le tirabas. <risa> el cuerito. Ah. No me acuerdo, mucho tiempo pasó. <risa> sí, fueron mucho, mucho tiempo, mucho tiempo, varias gestiones Sí, él, él andaba por todo el barrio. Pero hicieron buenas cosas hasta un, su momento, que después habrán en chocagada como todo. Mm, roba mucho esta que él, estaba, todos él y hacen es, algo y claro, pero él, después todo lo que roban Claro roba él estaba atrás. mucho con, lo, con los gremios viste con, con, lo, con, la, con el gremio de la WoW, viste son todos malandros? Uy, tremendo lo la UOC. son picantes, no, no ¿Se acuerdan del CDD de Alac? El de sí. ahí el techno ese, sí. Samba, sí, sí, sí, ¿sí? Te acuerdas que bueno, una de las maneras de hacer campaña sí. en ese momento Eran, er, era entregarte CDs, me acuerdo, y el de Alac fue como la bomba, ca el boom. Acá el boom. De, de la, la plata. De pioneros, sí, de la plata. Vos entras TikTok y lo buscas y está el, el CD. ¿Quién te okay. dice y, y, y nos... Más, no, el intendente sea uh, uh, Alak de nuevo, el turco, después de estos Pero me parece que no años. es el mismo, me parece que es, oh, es pariente, no es el mismo Alak. No, sí que, es, el es el mismo. Es el es mismo Alak, no, no. es no. que está más más canoso, más está canoso. grande, está afeitado. Claro. Viste que antes de lo caracterizaba su mostachito de así, un bigotito tenía. Pero bueno, está más grande. Ah, mirá, muda. Sí, sí. Es el mismo ¿Te yo sigue me gustando? Que... Ah. <risa> el mismo que viste el calcio El mismo que conoció a Emi en su momento <risa> Cuando era Mirá teenager la está. Cuando era teenager Conoció a... ¿Otra a que la. Fátima Flores? Sí, claro <risa> Garroneando a ver que le cae Claro Garroneando por un por, por un voto era <risa> Tenemos que empezar a hacer campaña Chicas, no no puede estar pasando esto que, que, que nos gobierne un... Un represor ¿No? ¿No? como tremendo. es este bueno, tipo que quiere hacer de todos estos vida. desastres, ¿viste? Pero bueno, tengamos miedo. Bah, no miedo, estemos alertas, chicas. Estemos alertas, estemos y alertas bueno. de lo que pueda llegar a pasar y ahí pensando en eh, las estrategias, ¿no? Que vamos Igualmente a también lo que se me vino a la cabeza que hay muchos TikTok, la otra vez vi de jóvenes que dicen, ponele, hacen que van a la universidad y que no van a poder entrar porque la tienen que pagar claro y salen a, pues, salen qué sé yo toda la Vota historia votan mi ley y, sí, dice que la cagada que los mandamos votando a este pibe a este chabón qué sé yo y yo digo los pibes que van porque hay muchos pibes ahora jóvenes claro, que votan no, que... a esas personas no se van a dar cuenta que no van a poder estudiar mm. abrí la cabeza <risa> <risa> <risa> ¿entendés eso también? es que no sé que si quiere poner un cepo para los que vienen de afuera porque este que todo el mundo viene a estudiar acá en Argentina sí. que tenemos las universidades sí, gratis no también, sé si quiere poner Chile. un cepo, un corte como para que no venga gente a estudiar acá que es gratis para poder que estemos nosotros argentinos nada más, viste, o sea, que sea un derecho para nosotros, no para todo el mundo para mí que quiere hacer una cosa así, pero lo hace mal, o sea, eso atrae gente que venga gente de otros lados, otros países está bien, bueno, vienen a estudiar pero bueno, están en nuestro país también y tienen derechos. No sé, pero yo, yo tengo miedo de la motosierra, el estilo ahí el ah, yeah. masacre en Texas ¿Te imaginas <risa> esto <siendo> acá en <risa> la radio y se lo mete a alguien Con una motosierra que lo mandó a Milay? <risa> ah. ¿Qué hacemos? Te voy a ¿Marica? cortar la, la mitad <risa> la, <risa> la Nancy iba a venir con la motosierra Porque <risa> la le sacamos el cuero todo el programa Me mojé el otro martes <risa> <y dijole así. risa> Pobre, se mojó, debe estar con pulmonía Ahora o algo <risa> Ay, Le, no. le habrá un resfrío Porque se enfermó, por seguro por la lluvia la agarró Bueno, chiquis, así, eh, bueno. basta, me quiero ir. Yo también. Basta, ah, basta. Ya le dimos con un caño a este señor. Que bueno, la gente... Igual tenemos... Un programa más, el otro que viene para seguir Concientizando a la gente, ¿no? Que, que, sí. que, que pienso un poquito Mira, nosotros Por ahí a, a veces lo tomamos con un poquito de humor Pero es importante, es importante que, O sea, hay que votar, otra no queda Es una decisión importante decide, Hay que decidir bien qué es lo que quieren Está país. en las manos de nosotros O sea, los argentinos, el pueblo sí. no Está en manos de nosotros la, la Lo que queremos el Que cambio se acuerden está en muy bien manos. que el voto es libre Sí, también y Que no votar No es, no haces bien O sea, decir No, ah, no voy a votar No, no haces si bien No, no votás, andá a votar Si no votar O sea, sentite que vos dijiste, Tuviste esa elección también claro. No que la tuvieron los demás O sea, pensá un poco O sea, yo fui y voté Si no ganó, bueno Pero tuviste esa lección De decir Yo ayudé a, a la persona Que quería que gane Y no quedarte en tu casa Y decir Ah, no, finá Y la, el, el pueblo tiene tu elección Y vos en tu casa No sé, mirando una novela O sea, claro. no da Y después criticás Y mirá, después criticás perquè no fuiste que y por un voto te podés dar cuenta que podés haber ganado y, podía... que, y que tu voto vale totalmente gracias, bueno, no. pero bueno nos vamos ¿no? nos vamos hasta el martes que viene lobita querida buen fin Lacer. de largo que la fin de largo lindo. besitos a todo el mundo besitos que la pasen gracias a Lolga a Radio Nauta, como siempre como siempre Jaime querido un beso enorme gracias por operarnos que nos tengas paciencia por haber desertado aquel martes <risa> <risa> acá estamos como todos los martes denme un beso gigante Darío Yo, un beso enorme hasta el martes que viene ¿no? hasta el martes hasta que viene esperamos que Nancy esté de nuevo venida, un venida, beso venida. enorme y Nancy te esperamos te si esperamos no... con torta porque hoy no, no hubo <risa> <risa> adiós nos adiós. vemos besitos chau chau cuando querés podés el resto son excusas venganza radioafectiva no hay juguete rey quiere decir que te quiero muchísima venganza afectiva <risa> <risa> <risa> me encantó <risa> eso me encantó así nada así así Escuchá Venganza Radio Efectiva, 106.3 Radionauta, atornillate al diálogo, martes a las 19 horas. Radionauta, la certeza de una piedra en el aire.